Estas son las voces que pasaron por Radio Kermes. Después del 8M, este lunes 9 de marzo será una jornada de lucha de las mujeres con un paro activo de 24 horas, contó Liliana Rechimont. Integrante de la multisectorial de mujeres sindicalistas en Radio Kermés. La más urgente es la ley de emergencia económica, la ley de emergencia no, en violencia contra las mujeres, que necesitamos que nuestra provincia diera inmediatamente, capacitación e implementación sobre la ley Micaela, la ley Brisa. Digo como lo más relevante porque si vos no estás capacitado, no estás a la altura de las circunstancias, no podés abordar ningún tipo de problemática. Básicamente ese es ese el tema. Eh, ya empezaron las capacitaciones, sí. pero digo tiene que ser nosotros pedimos de carácter obligatorio, tiene que ser obligatorio para nuestros funcionarios y funcionarias. La Corte pidió que se reconstituya la Comisión de la inferior con representación de nación, explicó Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de la Pampa. La provincia exige que se fije un caudal. Esta... Comisión interprovincial empezó a funcionar ahí nomás enseguida de la en diciembre del 2017 que salió el fallo y ha venido desarrollando una tarea juntamente con Mendoza y Nación en la que todavía no se ha llegado a un acuerdo. Treinta días nos teníamos que poner de acuerdo para el caudal hídrico apto y en, en dos meses más este, ponernos de acuerdo por el las obras a realizar y bueno, ninguno de esos acuerdos se llegó. La Municipalidad de Santa Rosa puso inspectores para fiscalizar que autobuses cumpla con el servicio. El director de Servicios Públicos y Transporte, Juan Funes, aseguró que se aplicarán multas a la empresa si no cumple lo como corresponde. Ahora más o menos está funcionando un poco mejor, pero igual seguimos teniendo inconvenientes. Nosotros tenemos un grupo de inspectores que, que están continuamente en las paradas colectivos, están en los barrios. Cada una hora me van mandando información de cómo viene funcionando. Seguimos igual teniendo inconvenientes. Pero bueno, desde la municipalidad, desde el día que asumimos, que asumió Luciano, siempre, siempre se pregonó para que el, para que el contrato se cumpliera. Eh, la municipalidad siempre le cumplió en regla. Nosotros como autoridad de regulación lo que hicimos fue, fue intimarlo, ¿sí? o sea, en, en hacerle las la multas correspondientes. La corriente clasista y combativa denuncia robos y hostigamientos en el sector productivo del Bajo Giuliani. Walter Brandimarte, referente de la organización, le dijo a nuestro cronista de exteriores que no los quieren en el lugar. Nosotros desde que estamos, en, ya van a, llevar, van a ser tres años que estamos en las tierras trabajando, siempre hemos tenido un hostigamiento, hemos tenido eh, daños quizás no tan regulares, pero sí tenemos, hemos sufrido esta parte de, de, de, de hostigamiento, directamente lo llamamos de esa forma, porque tiene que ver con una intencionalidad de que eh, sentimos que no nos quieren en ese lugar o por lo menos estamos eh, molestando. En este último tiempo, ese hostigamiento ha sido muy regular, nos hemos encontrado muchas veces con las plantas rotas, pisoteadas, las huertas pisoteadas, los túneles cortados, las, las mangueras de riego cortadas, RadioCarmes.com.